especial para Marcha. El gabinete griego respaldó la polémica decisión del primer ministro George Papandreau de un referéndum popular sobre el rescate financiero de 179 mil millones de dólares de la Unión Europea destinado a resolver la crisis de endeudamiento del euro. Los funcionarios griegos han sugerido que la consulta electoral podría realizarse probablemente a mediados de enero, pero el ministro del Interior dijo que podría hacerse ya en diciembre. Sin embargo, antes de que eso suceda, el gobierno de Papandró enfrentará el viernes una votación de confianza decisiva en el Parlamento. La decisión de Papandreau de someter el rescate financiero a consulta popular indignó a otros líderes europeos. El presidente francés, Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, de Alemania, convocaron a Papandreau para mantener conversaciones en Cannes sobre la crisis ante una cumbre del G20 de las principales economías del mundo. Los manifestantes también se están preparando para la cumbre del G20 que comienza el jueves. Un manifestante dijo... Estoy manifestando porque estoy harto de las finanzas Las finanzas de los poderosos Del dinero mal habido Estoy harto de los paraísos fiscales Y de que la gente pase hambre Mientras los bancos se embolsan todo Y se apoderan del dinero de los contribuyentes Para financiar esta porquería Es por eso que estoy manifestando Porque estoy harto, harto